En Agora Sol, la persiana. Y me voy a quitar una careta que quizás a muchos no sorprenda Cogeo más bien del lado izquierdo Lo digo porque precisamente por eso Me produce bastante repugnancia el PSOE en general Y lo siempre embellecido y bucólico de su discurso El PSOE me revienta dos veces Una por poco socialista Y otra aún más sangrante por hipócrita Lo digo en esta recta final hacia el Congreso del Partido, del que saldrá la nueva cara visible, que en todo caso no será nueva. Será Alfredo Pérez Rubalcaba o Karma, ahora Carme, Chacón. Al hilo de mi asco al PSOE. Me he llenado la boca durante años diciendo que no existe, salvando religiones, morales e identidades nacionales, ninguna diferencia de calado entre socialistas y populares. Era de esos que decían que poco iban a importar quién ganara las elecciones del 20-N. Me equivocaba. Y ahora, apenas dos meses después, asisto a la autocrítica tardía y poco creíble del PSOE, mientras el Partido Popular saca pecho y prepara una legislación que supone retrocesos sociales muy serios y una reducción evidente del estado de bienestar. Además, el componente ideológico del nuevo gobierno ya se está dejando ver en materias como educación, sanidad, justicia... Agricultura o Medio Ambiente Ayer mismo Cañete dijo que modificaría la ley de costas, la de los suelos contaminados, la de la pureza medioambiental, la de biodiversidad y que redactaría un nuevo plan hidrológico nacional probablemente una espinita histórica en su corazoncito de ministro. Gallardón pondrá a los notarios a casar y a divorciar. Ibert y modificará la educación para la ciudadanía e impulsará la competencia entre docentes y centros, en lo que podría esconder privatizaciones encubiertas. No nos olvidemos tampoco de la reforma judicial que anunciaba el ex faraón de Madrid, al que solo le faltó reclamar el garrote vil, como me apuntaba un amigo, ni de las durísimas condiciones fiscales, económicas y de restricción de servicios que ha anunciado el gobierno. Empieza la tormenta política que desata Rajoy y los truenos se nos meterán en el cerebro y quizás nos alcance un rayo. En todo caso, amigos, amigas, habrá que trabajar mucho para que, pese a la tempestad, siga saliendo el sol. Buenas noches, Agorasonics. Soy Gerardo Lagüens y os doy la bienvenida a la persiana de este 2 de febrero de 2012, al que solo le quedan unas pocas horas de vida. El programa de hoy tendrá un sabor especial por el aliño añejo de la música de los Doors, de Doors, que acompañará la totalidad del programa. Caprichos personales, advierto, motivado por el discópolis que me cayó ayer en las orejas mientras volvía del trabajo extenuado. Gracias Radio 3 por existir, porque en Agora Sol no podemos solos con todo. ...jinetes en la tormenta. La lluvia ha vuelto y el frío nos envuelve como para entrenarnos en eso de apretar cinturones y mandíbulas... ...y aguantar el temporal que, lejos de amainar como nos prometieron, solo parece ir a más. Hablaremos de esa tormenta reformista en la que se ha querido embarcar Rajoy... ...y más concretamente de lo que supone la reforma educativa que el ministro Bert ha puesto sobre la mesa. Antes echaremos un vistazo de la mano de Sofía de Arroa a la situación política estadounidense... Y a esas primarias en el Partido Republicano, de donde hablaremos con Jordi Rodríguez Virgili, eh, de la Universidad de Navarra, para que nos dé una perspectiva académica sobre este asunto. También buscaremos la última hora del 15M en Madrid, en su nuevo periódico, que tendrá 20.000 ejemplares de tirada y que se pondrá en marcha en las asambleas de barrios y pueblos. Dos de sus eh, colaboradores, de los que han llevado a cabo este proyecto, estarán aquí hablando... En directo en La Persiana También María Taosa eh, Bueno, que ha estado detrás de la producción Y que no podrá estar aquí Por tener la voz afectada Y estar en otra comunidad autónoma eh, En todo caso es parte y arte De este programa Que vamos a arrancar en breve También conectaremos con nuestro compañero de Radio Agorasol Con Ricardo Arís Que está también perdido por las latitudes nacionales Y que nos hará una bueno una previa de lo que va a ser el Congreso Socialista Y bueno, pues en una perspectiva crítica Sobre todo eh, con vistas al pan y circo de la semana que viene Que llevará él, eh, Ricardo Arís Y en el que se hablará sobre esos nuevos aires Que podrían o no llegar al Partido Socialista Obrero Español Todo esto suena así de bien, porque Fossi, nuestro técnico, pilota este Cadillac desvencijado... ...que a veces parece un programa de radio. De hecho, parece que os podría querer decir algo. Era deciros, eh, me lo estaba chivando ahora la oreja, que en esta emisora, como sabéis, comunitaria y no comercial... Eh, pues vamos viviendo este crecimiento Paso a paso Y necesitamos voces, cerebros y oídos Para seguir haciéndolo Para colaborar con nosotros Subraya esto en tu cabeza Si eres eh, técnico de radio con horas libres Puedes escribirnos a agorasolradio.com También se os recuerda que AgoraSol Radio ya dispone de una hermosa funcional sencilla y nueva página web en la que podéis encontrar programas e información sobre nuestra parrilla, horarios, emisiones y noticias. La dirección es www.agorasolradio.org Y para los que estáis ahí viéndonos, si habéis caído en el zapping en vuestro TDT, sí, ahora somos un holding multimediático. También estamos en la tele. Pero vamos a pasar de eso de puntillas, también deciros que podéis abriros eh, y participar dentro de este programa en el 91 ocho nueve o buscarnos en Ágora Sol Radio en Twitter y Facebook. Ahora ya sí, vamos a darnos un repaso por las principales asambleas madrileñas para el fin de semana de la mano de Sofía de Roa. A las 8 de la tarde, Asamblea de Feminismos, en lugar en la Plaza del Carmen. También hoy, a las 8 de la tarde, Asamblea del Subgrupo de Relaciones Económicas Globales en el Patio Maravillas. A las 8 y media, Asamblea de Biblioteca, lugar, estación de sol, entre los tornos del metro y la Renfe. Necesitan gente que les ayude a catalogar libros, los libros donados. 8 y media de la noche, para la Asamblea de Pensamiento, en el Metro Sol, en el vestíbulo. Y a las ocho y media también, asamblea del Grupo de Salud, lugar en el Callejón de las Cadenas, al que se accede por la calle Alcalá, esquina Caja Madrid. A las nueve de la noche, la asamblea de veteranos en el sol, junto al culo del caballo, hay que decir que los yayoflautas empiezan a ser un trending topic dentro de todo lo que está pasando en las asambleas, eh, por lo menos madrileñas. Y pasamos al viernes 3 de febrero a las 7 de la tarde cuando se celebra la Asamblea del Grupo de Trabajo de las Elecciones Generales 20N. ¿Dónde? En la Plaza del Carmen. Siete y media también para la Asamblea de Comisión de Análisis en la Plaza Pontejos. Y a las 8 de la tarde Asamblea de la Comisión de Artes 15M Sol en Fechavi 3 de febrero a las 8, 8 y cuarto. En Casablanca. Sí. viernes 3 de febrero a las 8 en Casablanca es Asamblea de Comisión de Artes 15M Sol, 8 de la tarde para la Asamblea de Política a largo plazo en la Plaza de, Contejo, de Pontejos. perdón Y la Asamblea de Respeto tendrá lugar también a las 8 de la tarde en la Plaza de las Descalzas. Misma hora pero en el Centro Social Casablanca la Asamblea, Asamblea Trans Maricabollo de Sol será la que cierre las asambleas para el viernes. Y ya pasamos al sábado 4 de febrero. Ya desde las 12 de la mañana habrá una marcha por la defensa de la Escuela Pública en Aranjuez, desde la Glorieta 1 de Mayo hasta la Plaza del Ayuntamiento. Y a las 12 de la mañana también, pero en el Centro Social Casa Blanca, se reúne la Asamblea del Archivo Físico de Sol. Y pasamos ya al eh, domingo 5 de febrero a las 11 de la mañana. Conexión externa se reúne para poner orden del día a la Asamblea General del Sol en la Plaza Jacinto Benavente. Y una hora después comienza la Asamblea con ese orden del día debatido en la Puerta del Sol, donde se centrará en esta ocasión sobre la temática de multas y represión policial. Y a la misma hora también en el eh, Parque del Retiro continúan, en este caso, los inviernos de economía en el Parque del Retiro al lado del kiosco de la música. Ya sabes que toda esta información la puedes encontrar más detallada en madrid.tomalaplaza.net Y por qué no recordar que ahora mismo en la Puerta del Sol hay una concentración eh, en solidaridad a los detenidos ayer en la acción llevada a cabo por el movimiento Eh, yo no pago, en el que aquí en Madrid en concreto hubo cinco detenidos.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 con este la América de, de Dors estamos introduciendo el siguiente tema eh, cómo se perfilan esas elecciones eh, del año siguiente en el bueno en el gigante Yankee y sobre todo eh, bueno ahora marcado a nivel político por esa, esas primarias del Partido Republicano y lo que están suponiendo esos eh, bueno, los diferentes resultados que se van cosechando esa ventaja teórica que debería tener Romney y sorprendente en todo caso el bajo nivel de, de apoyo que tiene ...tienen eh, estos... Eh, cada uno de estos candidatos en las listas eh, como posibles candidatos a las eh, elecciones, a la presidencia, a la Casa Blanca eh, lo único que tienen claro los electores republicanos, a, a priori es que no quieren a Obama, pero en la carrera, en la otra, no en la presidencial la electoral, sino en la que se trata de recaudar más pasta que en Estados Unidos bien sabemos que es bien importante a la hora de llegar a la casa más blanca del, del país, eh, pues ya va con otro ranking. Obama lleva 40 millones de dólares recaudados Frente a los 24,2 millones de Romney Paul llevaría 13,3 millones de euros Y Kane 11,5 millones de dólares Un poquito más abajo estaría Greenwich eh, Rozando los 10 millones de dólares Y Santorum que no llega al millón de dólares Para hablar de esta situación eh, Tanto económica como eh, política En las primarias republicanas estadounidenses Tenemos ya a Jordi Rodríguez Virgili, eh, que imparte clases de instituciones políticas con contemporáneas en la Universidad de Navarra. Sofía, lo tienes ya al otro lado del teléfono, ¿verdad? Sí, creo que sí. Buenas tardes, Jordi. Hola, muy buenas tardes. Bueno, y añadir que Jordi además también eh, dirige, bueno, eh, es subdirector del Máster de Comunicación Política Institucional de, de la misma universidad. Uh -huh. Muy buenas tardes, sí. Jordi. Bienvenido a La Persiana. Muy buenas tardes. Bueno, Jordi, pues queríamos eh, comentar eh, contigo un poco en qué, en qué momento se encuentran eh, estas primarias republicanas en Estados Unidos, todavía mm, casi siete meses por delante hasta que terminen, pero con, con muchos giros, con muchos cambios. Eh, en la, las últimas horas era Romy eh, quien, quien se ha impuesto como, así como presidente de, de la Cámara de Representantes, al, presidente, al expresidente de la Cámara de Representantes New Greenwich. Eh, Tú que lo has seguido muy de cerca, Jordi, ¿qué valoración nos puedes hacer de lo que está pasando ahora mismo en el Partido Republicano en Estados Unidos? Pues creo que están siendo unas primarias bastante interesantes, eh, no tanto por el contenido del debate, que no está siendo bastante profundo, ni por qué no hay un excesivamente perfiles altos en, en ninguno de los candidatos, más al contrario, son perfiles más bien medios, y, y esto está llamando la atención, pero está siendo muy interesante porque se pensaba, o así pensábamos, ...que Romney iba a tener un paseo más más fácil... ...unas primarias más sencillas... ...porque se perfila y se perfilaba... ...y se sigue perfilando como... ...el único candidato que puede tener alguna opción... ...frente a Barack Obama... ...en cambio hemos visto que el lado más conservador... ...del partido republicano... ...encabezado por Greenwich... ...ha podido plantar batalla... ...y hemos visto sobre todo el susto... ...por así decir, o, o el cambio en Carolina del Sur... ...pues le puso mucha tensión... ...a las primarias, ya en los primeros caucus de Iowa... ...donde Santorum se impuso a Romney vimos que podía que podían estar más interesantes de lo previsto. Carolina del Sur levantó mucho la expectación, aunque en Florida, como dices, parece que las aguas han vuelto a su cauce y, y Romney se plantea como el candidato a batir dentro del Partido Republicano. Y sin ser un candidato que levante las, las eh, pues eso, los entusiasmos de las bases republicanas, porque ya digo, ninguno de los de los candidatos tiene así perfiles especialmente atractivos o carismáticos. Romney es un perfil eso que no levanta el entusiasmo de los, de los conservadores pero saben que es el único que puede plantear cara a Obama ante un electorado pues ante los independientes o posible voto nuevos votantes Jordi, eh, viendo el perfil de Romney eh, no puedo evitar pensar en McCain eh, por lo cercano que está eh, un, un hombre también, tampoco era precisamente mm, bueno un hombre de gran magnetismo personal pero sí tenía, bueno, esa esa herencia de, de héroe de guerra que tanto se valora dentro de Estados Unidos. Tenía otro halo, ¿no?, que sí. en todo caso era un perfil bajo, pero Romney es un perfil más bajo que McCain. Sí, de hecho McCain le ganó en, en aquellas republicanas de, primarias republicanas de 2008 y McCain era más candidato, hombre, quizá también tenía el el handicap de la edad era un, un candidato ya bastante mayor pero claro lo que no esperábamos y fue la, la magnífica campaña y el, el candidato como, como Barack Obama que, que arrasó con aquella campaña tan novedosa y, y tan bien a nada no en cambio en estas en, las, en estas elecciones Obama se presenta pues eh, ya con, con ese primer término con esa primera con esta primera campaña eh, donde vemos que Barack Obama ...se presenta como pues son muy desgastado ¿no? El, el paro anda por el 9%, es un paro muy elevado para los Estados Unidos... ...las grandes promesas, ese entusiasmo, ese... Eh, ...pues eso, lo que presentó como una gran esperanza de cambio... ...pues se nos ha visto cumplido, porque también es, tenía las expectativas tan altas... ...y ya sabemos lo difícil que es la gestión de las expectativas... ...por tanto, el, el candidato demócrata no se presenta con la fuerza arrodilladora de 2008... Sin embargo, vemos que los candidatos republicanos son más bajos aún o de un perfil menos atractivo que incluso en el 2008. Podríamos decir que tal y como está, aunque queda todavía mucha carrera presidencial y quedan muchas elecciones, y sabemos que las elecciones norteamericanas son muy largas, muy duras y, y muy inciertas, eh, que puede ganar Obama por incomparecencia de, de un candidato realmente atractivo por parte del lado republicano. Obama ahora tiene un gran porcentaje de, de desaprobación, es más... ...actualmente son más, eh, están en un 60% de los norteamericanos que desaprueban la gestión de Barack Obama... ...que los que la aprueban, es decir, Barack Obama ante un candidato republicano muy fuerte eh, tendría muchos problemas... ...pero vemos que no va a ser esa la opción, y que la única opción, y así lo reconocen también los republicanos... ...puede ser Romney, ese perfil por pues eso, pero, pero es que recuerda incluso también al candidato Kerry por parte de los demócratas, ¿no? Uh -huh. Un candidato por eso que no es muy carismático, que ha tenido sus contradicciones que tiene también sus eh, gatos en la trasera como son las cuestiones económicas, con esos paraísos fiscales, con esa, pues que es un multimillonario que paga muy poco de impuestos y, y bueno. La... hay campaña Jordi, eh, hablábamos eh, de los candidatos y también mencionabas eh, hace un momento el entusiasmo de, de los simpatizantes y los militantes de, del Partido Republicano sin embargo, eh, algunas encuestas que se realizaban en Florida a pie de, de urna indicaban que un 34% de, de los eh, simpatizantes del Partido Republicano no quieren a ninguno de los cuatro candidatos no sé cómo puedes valorar tú ese dato Esto es lo que nos estamos encontrando, es decir, los republicanos no eh, confían o no creen en ninguno de los candidatos. Dicen, y bueno, el, no es que sea el menos malo, sino el único que puede tener alguna opción eh, frente a Obama puede ser Romney. Pues votemos y votan sin entusiasmo. De hecho, vemos que está bajando la participación en las primarias republicanas. Han bajado varios puntos en Florida, también fueron bajas en Carolina del Sur y, por tanto, lo que estamos viendo es que no hay excesivo entusiasmo en los republicanos. ¿Qué opciones tienen los republicanos ante esto? Pues eh, supongo que la opción será que acabe ganando Romney, tal y como están las cuestiones, pues es el, el candidato claramente favorito y, y se tendría que dejar una gran sorpresa para que Greenwich lo consiguiese superar e intentar, porque claro, entonces si sale Romney, pues efectivamente es el candidato que puede ganar al voto independiente, que puede ganarse al voto joven o al voto, eh, pues eso, sí, es, que es más moderado, entonces, pero claro, eh, las Bases más conservadoras del Partido Republicano, pues no se sienten identificados con él. Entonces, elige de ticket, puede elegir de candidato a vicepresidente a un mm, candidato pues más del Partido Conservador, más de la del Tea party más pues, que puede ser Santorum, Saldar también, o, o bueno, pues alguna nueva promesa tipo Marco Rubio. Y ganarse esa parte más conservadora. Pero les puede pasar como pasó en la campañas del 2008, que al final ni se ganaba a los moderados, porque, hombre, con ese ticket no puedes presentarte de moderado ni los más conservadores o más radicales, dicen, bueno, sí, pero el presidente, el candidato eres tú, y no me acabas de convencer, ¿no? Entonces, bueno, lo, no lo tienen fácil tampoco. Jordi, eh, también te quería comentar, eh, el voto hispano es también eh, importante en Estados Unidos. Eh, Romy es un, es un candidato que tiene un pasado mexicano, eh, sin embargo, a veces eh, parece que no simpatiza con los, con los hispanos. No sé tú cómo valoras eh, la fuerza de, de este voto y, y qué posición habría que tomar ante ante este esta parte del electorado tan importante en Estados Unidos. Yo creo que el voto el voto de los hispanos actualmente en Estados Unidos es decisivo, es clave. O sea, creo que no se pueden ganar unas elecciones en Estados Unidos sin ganarte el voto de los hispanos. Ahora bien, el voto de los hispanos es un voto heterogéneo, no son todos iguales, son de procedencias distintas con preocupaciones también distintas, pues, y lo tenemos ahora aún claro en las primarias. ...venimos de Florida, donde fundamentalmente es una población de origen cubano y puertorriqueño... Uh -huh. ...con una preocupación fundamentalmente económica... ...vamos ahora a este, este sábado a Nevada, donde también el voto hispano es muy importante... ...pero es un voto preferentemente de origen mexicano... ...donde ahí sí que pueden interesar más las cuestiones de la inmigración... ...y no tanto las económicas, es decir, el voto hispano es, es decisivo... ...es clave para ganar las elecciones, pero es muy heterogéneo... ...entonces, ¿cómo ganárselo ese voto hispano? Están trabajando los dos partidos todos los candidatos para hacer guiños pero no es un no es un electorado homogéneo ni es un, un electorado claro para, para ganarse ¿no? pero yo estoy de acuerdo contigo que hoy por hoy no se pueden ganar unas elecciones sin, sin un porcentaje de voto hispano por encima del 40% ¿no? y eso por fue uno de los errores o uno de los eh, puntos flacos de, de McKinney en el 2008, ¿no? que no obtuvo ese 40% cosa que George Bush eh, hijo, en las dos elecciones que ganó sí que obtuvo sin llegar a tener el más de la mitad, pero sí que consiguió un gran porcentaje de, de, de voto hispano ¿no? El otro aspecto que comentábamos al arranque de esta información eh, la, lo que viene siendo la recaudación económica de los candidatos eh, decimos que Obama va por 40 millones de dólares eh, todavía muy lejos de esos 140 prácticamente que consiguió en 2008 Eh, pero en todo caso, casi el doble de los que tiene Romney Que está contando con 24,2 millones de dólares O con lo que puede contar el siguiente de importancia No económica, pero sí eh, social Que es Greenwich Que uh -huh. contaría con unos 10 millones de dólares eh, ¿En Estados Unidos es posible hacer política Sin esta recaudación inmensa de dinero? Eh, hacer política no lo sé Pero hacer campaña electoral seguro que no Y menos a las presidenciales Eh, ...por el sistema político norteamericano... ...y por el sistema electoral de los Estados Unidos... ...se necesita muchísimo dinero... ...no mucho, sino muchísimo dinero... ...y uh -huh. conseguir ese dinero... ...el fundraising, la captación de fondos... ...la captación de ese dinero... ...también es muestra del de poderío... ...de las posibilidades, de la capacidad organizativa... ...de la capacidad de persuasión, de atracción... Eh, ...de conseguir ese, ese dinero... ¿no? ...o sea que el tener dinero es imprescindible... ...y además conseguir dinero es una fuerza... ...uno de los grandes éxitos de Barack Obama en el 2008 fue gracias a las redes, eh, a las nuevas tecnologías, gracias a Internet, eh, consiguió muchísimo más dinero, pero muchísimo, son 600 millones de dólares entre los 84 que llegó a tener eh, McCain. Entonces, claro, tenía más de, de seis veces lo, el, el dinero de, de McCain. Entonces, no se puede hacer campaña electoral en Estados Unidos sin grandes eh, cantidades de dinero. Y es uno de los grandes ejes de la campaña electoral, y esto es una gran diferencia para los oyentes... Respecto a las campañas españolas no a las campañas europeas, aquí tenemos tasado no solo el límite de ingresos, sino el límite de gastos. En las campañas españolas no se puede gastar más de X dinero por partido. En Estados Unidos no hay límite y además se compra la publicidad por televisión, como si fuesen eh, eh, productos eh, privados o como si fuesen eso, pues, comerciales de televisión. Y por tanto, cuanto más dinero tienes, más dinero puedes gastar en la organización de campaña, en la infraestructura de campaña de puerta a puerta, también en las nuevas tecnologías, en los spots en televisión. Claro, en el 2008 hubo en estados clave, en Battleground State, en estados decisivos de donde las había lucha, donde por cada spot en televisión que pues, sacaba McCain, Obama sacaba 10. Entonces, es difícil eh, con esa superioridad económica. ...también pues eso, tienes muchísimo ganado... ...y ya digo, también conseguir dinero... ...es, es prueba también de esa capacidad de persuasión... ...capacidad de, de convencer a gente con dinero... ...y Obama lo que consiguió fue... ...que en lugar de muchos millonarios... Eh, ...algunos pocos millonarios poniendo mucho dinero... ...lo que hizo Obama fue que... ...muchísima gente pusiese poco dinero... ...a través de las nuevas tecnologías... ...era muy fácil esa donación que sea que muchísimos voluntarios con muy poco dinero, pues haciendo pequeñas aportaciones, consiguió muchísimo dinero. Cambió el concepto un poco de recaudación de fondos. No se trataba tanto de ir a multimillonarios que te diesen talones con muchos ceros, sino de acercarte a muchísima gente gracias a las nuevas tecnologías y que esa muchísima gente te pusiese poco dinero. Entonces de luego vemos que va por cabeza y eso y eso es muy indicativo. No hay que... Eh, poderoso caballero don dinero. Está exacto, claro. Exacto. Jordi, para terminar, eh, quería que nos comentases aquí, volviendo a casa, aquí en casa también estamos viviendo unas primarias en el Partido Socialista entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Carmen Chacón, unas primarias que eh, con un tono entre los dos candidatos de buen rollismo, de no, no, no ataques el uno al otro, en fin, algo muy diferente a lo que podemos vivir eh, en Estados Unidos. ¿Cómo valoras tú esa diferencia? Y si, y si crees que aquí deberían de ser, no sé si, si tú lo consideras eh, hipócrita, esa forma de actuar, de si crees que deberían de ser más eh, directos el uno con, con el otro, no sé cómo valoras ese, ese distinto. Pues efectivamente son, son campañas muy, muy diferentes, incluso llamar lo que está teniendo lugar aquí primarias, pues bueno, es una forma por, por similitud, pero no, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Son culturas políticas distintas, Son sistemas eh, políticos y electorales distintos y eso se nota. Y yo creo que efectivamente aquí tenemos mucho que andar porque yo creo que los partidos aquí son excesivamente cerrados. Tenemos partidos muy cerrados, muy jerarquizados. A veces por pues, eso nos planteamos si y más que en una democracia estamos en una partitocracia donde la decisión se toma en los partidos, donde todas las eh, grandes decisiones pasan por Génova, por Ferraz, por los... ...por los grandes partidos, entonces, pues, bueno, son primarias... ...bueno, primarias donde van a votar unos delegados... ...unos cientos, pocos de delegados... ...donde van a elegir al secretario general del partido... ...donde no ha habido ningún debate... ...donde incluso alguno de los candidatos planteó debatir... ...y se dijo desde el partido que no, que no había debate... ...no sabemos cuáles son las grandes diferencias ideológicas... ...estamos viendo que en Estados Unidos... ...van por la quinta primar, eh, quinta estado en las primarias... ...y han tenido más de 25 debates entre todos los candidatos... Ha ...había más... ...una campaña particularmente agresiva a estas republicanas... ...porque tienen el concepto de... ...bueno, si no aguantas el ataque de tu compañero... ...¿cómo vas a aguantar el ataque del, del adversario uh -huh. que está ahí fuera? Lo, lo que le pasó a Rodney, que, que se quedó en blanco. Claro, lo decíais, lo decíais al principio, ¿no? Lo que les une a todos los republicanos es el enemigo común... ...en este sentido, que es, que es Obama... ...pero ellos entienden que, bueno, los trapos sucio... ...pues hay que agregarlos aquí... ...y si no aguantas este ataque, ¿cómo vas a aguantarlo luego fuera saquemos todo lo que hay que sacar ahora... ...porque es, por así decir, fuego amigo... Que no después, que ya no tenemos solución, ahora podemos elegir al, me al mejor candidato y que se saquen los trapos. Mientras aquí en España, pues eso, no hay debate ideológico, porque no sabemos en qué se diferencia, y tampoco hay, esta, eh, eso, pues lo que dices tú, ¿no? Esa cierta cortesía de si nos queremos mucho y, pues bueno, entonces, ¿qué estamos eligiendo? Pues al final, una cuestión personal, casi parece de poder, ¿no? Pues a qué persona le vamos a dar la, la organización del partido. Entonces, pues efectivamente, creo que hay, falta mucho abrir, hay que abrir las ventanas de los partidos los partidos tienen que acercarse a la ciudadanía y creo que ahí tenemos un gran camino por, por recorrer Bueno, veremos cómo acaban ambos procesos eh, de selección en, dentro de los dos partidos en España y en Estados Unidos y muchísimas gracias por estar aquí en La Persiana, Jordi Rodríguez eh, claro, Un placer tener eh, esa perspectiva tan privilegiada Un abrazo, Jordi Un abrazo Hasta luego. Abrazo. Gracias, hasta luego. La Persiana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 Dicen que el periodismo es el cuarto poder, pero en ocasiones parece estar en la cúpula quienes mueven las fichas del ajedrez mundial. La comunicación es indispensable, una herramienta que influye en todo el mundo, desde las grandes masas, la opinión pública, hasta los grandes conglomerados de poder. Cuando se habla así sobre la comunicación, puede ser percibida como maligna, una herramienta corrupta, pero más cuando el espectro de medios es reducido. Por eso es necesaria la comunicación a menor escala, que actúe como conciencia y ejerza la presión social, poco a poco, llegando hasta las altas esferas para, al menos, avergonzarlas, incomodarlas un poco. Desde el 15M han surgido varios proyectos periodísticos con ese fin. Audiovisol, 15M News o la propia Agora Sol Radio son ejemplos de ello. Nacieron durante la acampada, con el objetivo de actuar como conciencia, pero también con el propósito de trasladar a la sociedad lo que de verdad estaba ocurriendo en las plazas y cómo estaba ocurriendo y cómo era que no lo contaban los otros medios, esos que se llaman a sí mismos de masas. Ahora, casi nueve meses después, y por si alguien pensaba que el 15M estaba muerto, está a punto de salir de cuentas Madrid 15M, un periódico impreso gratuito, El proyecto nace de la Asamblea de Villaverde y fue aprobado por otras 12 asambleas populares madrileñas. Entre todas ellas lo hacen y para ofrecernos detalles de sobre este nuevo diario que saldrá a la calle con una tirada de 200.000 ejemplares está ya en nuestro estudio José Andrés. Eh, bienvenido a La Persiana. Bien. Eh, eh, en primer lugar, felicidades. Ya sé que estáis todavía esperando a que salga el niño del parto Pero bueno, en lo que pasáis de un lado a otro de la sala de espera, eh, felicitaros porque ya tenéis un niño de 20.000 ejemplares. Muchas gracias. Eh, hay que decir, preguntarte primero, José, ¿en qué asamblea participabas tú? ¿Cómo se oscurrió ocurrió este proyecto? Bueno, yo soy del barrio de Lavapiés. Uh -huh. Suelo participar de cuando puedo en la asamblea y no me sumé al proyecto por, por la asamblea. Simplemente vi una convocatoria de la gente de la asamblea de, de Villaverde que eran las, a las que se les ocurrió que era el momento de hacer un periódico en papel del movimiento que sirviese de cohesión y de difusión de, de lo que es el 15M vi una convocatoria para sumarse a hacer un grupo de trabajo para sacar adelante el periódico y me apunté, sin más Vamos a ir eh, intentando conectar con otro compañero de los que hace eh, 15, 15, perdón Madrid 15M no, no quiero confundir con es Es que estábamos sí, sí. pendientes de llamar a Alfons por teléfono Sin saber que se había sentado a la mesa Alfons, bienvenido ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo, yo no, no, no creas, ¿eh? que tenía yo algo detrás de la oreja de, de, de... ¿Y esta gente quién son? ¿De, de, no, de dónde apareció este tipo? ¿no? Exactamente. No, pero es, es, un, es un placer tenerte aquí y sobre todo, mira, nos vamos a dar una llamada. ¿Sí? Eh, Alfons también participó en la redacción. No sé si estuviste también. en ese momento en el que surge la idea inicialmente o fue como José que viste una convocatoria y te sumaste a ella. Eh, sí, nos llegó el comunicado de Villaverde con el proyecto allá como a principios de noviembre. Eh, Fue una de tantas y tantas cosas que se mueven dentro de, de este movimiento, su laboratorio de ideas eh, y de, de, de gente hiperactiva. Y bueno, lo leímos y esperamos un poco. Y ya vimos que había una convocatoria de una reunión y acudimos directamente las dos personas que ya estábamos haciendo una revistilla que se llama Revista La Conce, Éramos los que nos estábamos ocupando de llenar un poco el barrio de ideas, de, de, de conectar con la gente, porque, bueno, Internet está muy bien, pero hay mucha gente que no tiene acceso a Internet, sobre todo a la gente mayor. Y queríamos tener una voz en, en nuestra asamblea. Vimos que se podían unir un montón de asambleas para hacer algo mucho mayor, ¿no?, funcionar como altavoz, y acudimos a esa reunión. ¿Y ¿Vosotros os conocíais? No. Eh... No, bueno. Hasta las reuniones del grupo de trabajo no. ¿Y habéis, ¿Habéis colaborado? ¿También habéis escrito en este... Personalmente digo, ¿no? ya sé que los textos imagino que serán un poco firmas colectivas, por así decirlo, que trabajarán con esa línea. Pero bueno, ¿habéis participado como redactores también en el periódico? Sí. Uh -huh. Sí. yo a través de, de la asamblea, he sido un poco la, la voz del grupo de energías libres de nuestra de nuestra asamblea que quiere darse a conocer, ¿no? Vamos a ver, 20.000 páginas, cuántas, o sea, perdón, 20 ejemplares, cuántas páginas son? 16 16 16. 16. Y es gratuito. Sí. Y esto, cómo, ¿cómo se paga? Esa es mi primera pregunta. De nuestro bolsillo. Y del de José Andrés, del mío, y del que todo se quiera sumar, tú también puedes. ¿eh? Entonces, entonces, ¿cómo nosotros? nos quita que yo tengo que pagar la radio. ¿Tú la radio. Pues, <risa> cada uno pagamos lo nuestro. Cada uno que se pague lo suyo. Y que cada palo aguante su vela. Porque yo creo que esa es un poco la, la dinámica con la que hemos ido trabajando, ¿no? Porque hay esa unión, hay esa sinergia. Todos eh, hablamos, estamos pendientes de lo que hacen otros proyectos. Eh, bueno, ahora estáis vosotros eh, y estamos aquí en este momento emocionante del nacimiento, ¿no? Pero me estoy acordando de los compañeros que comentábamos antes, ¿no? Ubisoft, el periódico que ya existía, un periódico impreso, pero el 15M News, eh, también actuando desde sus particulares eh, reductos, lo que es 15MCC, eh, lo que está siendo Bookcamping, iniciativas que, que están poniéndose en marcha y están saliendo adelante. Eh, Bueno, llegar de repente con, con algo así, decir, vamos a poner otra, eh, emocionante, ¿no? Hacía falta. Eh, Hacía falta porque uno de los puntos fuertes del movimiento desde el principio ha sido el, el manejo de las tecnologías nuevas, ¿no? Internet, eh, todas las redes sociales. Pero hay que estar en la calle. Eh, la gente más mayor. Eh, Necesita necesita de, de la lectura, ¿no? Todos necesitamos de la lectura. Leer siempre viene bien. Y tener las cosas en papel, las cosas perduran. Están ahí en casa para recordar eh, ese dato concreto que, que te removió la conciencia y te hizo, de repente, bajar a una asamblea que nunca, en la que nunca habías estado. Uh -huh. Y más o menos, eh, ¿cuánta gente es la que financia? Me decís que esto es eh, financiación de todos los participantes, de las asambleas. Eh, por así decirlo, imagino que un bote, ¿no? Eh, podríamos decir, o una cuota por, por miembro. ¿Cómo sería el funcionamiento? Por curiosidad, Funciona lo pregunto. Funciona con bonos de bonos de 5 euros con los que te corresponden, ex ejemplares. <coughs> Perdón. Eh, hasta ahora había consensuadas 11, 12 asambleas. 12 fueron las que consensuaron 12, al principio. Que consensuaron pero... eh, sumarse al proyecto, sí, implicarse. Darle legitimidad del... de asambleas al proyecto. Pero desde que ya se anunció que el periódico estaba en imprenta, que iba a salir, nos han, han llegado, llegado a nos han llegado peticiones de bonos de unas, más de 30 asambleas, aparte de peticiones individuales. Sí, ¿no? eh, de hecho está en el ámbito de Madrid, me imagino. O sí, sí. De, sí. Momento, sí. de momento, de sí. momento sí. No, bueno, ha colaborado gente de Barcelona, de Zaragoza también, para han dado noticias también. Están esperando como agua de mayo este proyecto para verlo y decir, eh, oye, pasarnos el. <ríe> ¿Cómo lo habéis hecho? Y lo que queremos hacer lo mismo. Seguro que en Cataluña surge una iniciativa como esta. Ah, no mucho tardar. No. <ríe> y. No, no deja de, bueno, de llamar la atención eso, ¿no? Es decir, la, la logística, el plantearte... Eh, bueno, pues imagino que es algo que nos ha pasado a muchos, eh, o por lo menos a mí personalmente me ha pasado no el llegar al kiosco, eh, y lo que tienes, eh, la oferta que te presentan... Ahí tienes lo, lo que no te representa en absoluto, lo que no podrías eh, buscar información ahí dándole una, una fiabilidad, donde ves el sesgo más claramente, o donde, bueno, está aquí, lo veo más sesgado, pero el sesgo se acerca más al mío, ¿no? Siempre cogiendo esto. Imagino que aquí no estáis pretendiendo una, una especie de objetividad, como si fuese la Biblia, pero sin sí contar cosas. Que, que objetivamente no aparecen en otros medios ¿no? sí. Y sistemáticamente no aparecen en otros medios Sí que estamos intentando ser absolutamente objetivos en, Te quiero decir, la, eh, la información que, son, que se nos está negando eh, Las cosas que están ocurriendo son barbaridades de tal calibre ...que simplemente contándolo objetivamente... ...se te ponen los pelos de punta... ...¿para qué le vas a introducir un sesgo?... ...para eso está en el resto de los periódicos... ¿no? ...o el resto de los medios... ...simplemente con contar lo que hay... ...lo que ahora mismo estaba escuchando... Eh, ...de tu compañero... ...yo he estudiado publicidad y relaciones públicas a la facultad... ...yo he visto documentales donde te cuentan... ...pues cómo funciona la política en Estados Unidos... O sea, ...como un señor pone un millón de dólares... ...por sentarse en la mesa de Obama... ...en la misma mesa cuando él va a Texas... ...y le dice... ...hola yo soy el presidente de tal compañía te doy un millón y cuando ganen las elecciones quiero que vayas a Nicaragua y me consigas esto. Así funciona la política en Estados Unidos y a menor medida en España. Yo he estado delante en una mesa, en una agencia de relaciones públicas, con un señor de Repsol diciendo, este es el reparto de la campaña tanto para el soe, tanto para estos tantos parto, tanto y tanto. Y quiero entrar en Venezuela. Y si hay que dar otro golpe de Estado se da. Vale. Entonces, la realidad es así de cruda. Entonces, simplemente hay que contarla. Pero hay que contarla de forma objetiva. José. También se consigue objetividad de otra manera. Las propias asambleas tienen sus reuniones y asambleas de las cuales levantan acta. El acta es algo objetivo en el que todo el mundo ha opinado. Hacer un periódico en el que las asambleas pueden tener un, un altavoz para... Porque todas todos tienen canales internos de páginas de internet y todo esto, pero la gente mayor no le va a llegar. Si haces un periódico donde al fin y al cabo estás reflejando la acción de una asamblea, eso es objetivo, igual que el acta que la asamblea levantó en el que apoyó a hacer esa acción. Uh -huh. eh, Pasa un poco Bueno eh, Es un, quizá un momento Para, para abrir un debate eh, Que nosotros estamos viviendo constantemente Como medio de comunicación eh, Cuando surge Radio sol Son esos días de la acampada, estamos hablando de la primera emisión, creo que es el 25 o el 26 de mayo, si yo no me equivoco. Eh, y bueno, pues al principio pues se planteaba así toda nuestra escaleta, todo lo que emitíamos tenía que pasar por la Asamblea General. Eh, había mucha mucho debate sobre qué radio íbamos a construir y si íbamos a ser eh, un mero reflejo, un mero portavoz de lo que estaba pasando en las asambleas... Eh, Eh, una lectura de actas una, una investigación en torno a eso o si poco a poco íbamos a, eh, bueno, por supuesto con la agenda del 15M y con las cosas que se estaban tocando en las calles en aquel momento eh, pues tratar de hacer un medio de comunicación mixto, ¿no? que en ciertos momentos pu puedes tener a alguien de una asamblea en particular que ha hecho una propuesta determinada y bueno y si, si quiere venir aquí un día Mariano Rajoy encantado de recibirle porque hay muchas cosas que preguntarle no y que no se le ven preguntar tantas veces ¿no? Ta también que cuando pueda puede escribir en nuestro periódico oh, estamos deseándolo sí. una columna estamos abierta deseándolo sí sí sí <risa> pero pero qué es eso no es ese ese debate vosotros solo habláis de lo que pasa en asambleas o también eh, hay un poco de ese periodismo de llevo la agenda de lo que trata la asamblea pero busco la fuente en otros lados no, hablamos de lo que pasa en asambleas de Madrid, de lo que pasa en, a nivel estatal, a nivel internacional, es un poco sí, un poco mixto, Se da una información de cuáles son las acciones que van a hacer, sobre todo lo ¿no? que han hecho las asambleas y también se intenta hacer un análisis de qué es lo que está pasando ahora mismo con, por ejemplo, lo último, las la reformas que va a hacer Mariano Rajoy, a ese nivel no es, no es endogámico, es simplemente vamos a hablar de, de qué es lo que las asambleas hacen. Porque la, la asamblea también muchas veces eh, A nivel local tiene bueno sirve como informadora ¿no? eh, A veces va alguien de economía a hablar a una asamblea local a veces o sea, Digamos que, que la asamblea no solo funciona Como está funcionando en este periódico De abajo arriba a llegar a, a, al mayor número de gente posible De los que hablan en la asamblea Sino también viceversa También de las asambleas generales De las asambleas de economía De las asambleas de, de otros grupos de trabajo Van informaciones de la asamblea que van digiriendo ¿no? quienes participan en ella. Hay mucho que aprender, sobre todo en este mare magnum que se llama economía, ¿no? que no la entienden ni los economistas. Eh, nos ha pillado todos despistados. Ahora de repente tener que hacernos expertos en, en algo que particularmente lo quitaríamos, lo borraríamos del mapa, ¿no? Pero es lo que hay. Estamos metidos en un sistema puramente económico y hay que enterarse de, de cómo nos están robando. Es así de sencillo. Y para eso hay que invitar a especialistas y que te lo cuenten y ponerte a leer, leer y es. Y al final terminaremos todos con un máster pues Básicamente es lo que hacemos aquí ¿eh? sí, sí. hay, que, hay que ponerse al día De, de, de qué coño Significa lo de, de Las nuevas eh, fluctuaciones del mercado lo, Las cargas Impositivas, paraísos fiscales Vamos, hace un año y medio No sabíamos, no hablo de Los periodistas o gente que se dedica a informar Sino, vamos, toda la población no, había, no sabíamos tanto de economía. Era, era algo de lo que convenía que no supiéramos. Na, hace un año nadie medio no existía, sí. directamente. Hace un año y medio es que no existía. No, sí, eran los, los resultados de la bolsa, poco más. ¿no? Sí. sí, no nadie conocía la prima de riesgo. hace Y ahora mismo, vamos, es la prima de todos. Ya. Sí. Sí, sí. Eh, os iba a preguntar una cosa. Sin director ni editor, eh, esa horizontalidad del 15M, eh, ¿cómo se. ¿Cómo se refleja en un periódico que tiene que tener a la fuerza una jerarquización en el orden en el que aparecen las noticias de y la posición en la que tienen? Eh, ¿Cómo se elige? ¿Cómo se maqueta? ¿Quién, quién, ¿Quién coordina esa...? Un grupo entero de trabajo. Uh -huh. ¿Y en base a criterios meramente periodísticos, uh -huh. lo, más, lo, lo más fuerte primero, uh -huh. lo más local primero? ¿cómo, ¿Cómo buscamos esa referencia? Pues en el grupo de trabajo hay gente que es periodista y gente que no lo es. Todo el mundo tiene su opinión, como es normal Y bueno, cada uno aportará sus ideas Y al final, si cuaja más la idea de un periodista Que al fin y al cabo es un profesional Pues seguramente todo el mundo tenga bien aceptarla No no es muy muy complicado No, no suele haber disputas ni peleas uh -huh. No, Me dicen no, Esto tenía que haber ido a primera <risa> Aún no nos hemos peleado Pero bueno, llevamos un, un número cero solamente sí, verdad. Eh, la inauguración es el sábado Sí, presentamos el sábado a las 12 de la mañana en, en el ECO, en el Centro Social Ocupado de Carabanchel. Uh -huh, que está en... En la calle, entre la calle... Calle ver, Algortas, Algorta. En la esquina con Pedro Díaz, sí, creo. Sí, también se puede entrar por Ana de número 10. Uh -huh. A las 12 de la mañana se va a presentar, imagino que habrá ahí, se podrán adquirir... Eh, Eh, ejemplares para que cada uno se lleve y venda, ¿no? Porque sí. se, se, se, supongo que será la lógica esa. No se, no, se no, no se venden, no se venden, no se <risa> venden. Reparta, <risa> perdón, quiero decir. Sí. Pero ti uno tiene que comprarlos, esa es la contribución. Sí. Eh, los los compras y los difundes, ¿no? Sería esa sería tu contribución, ¿no? Sí. Yo voy, me llevo cinco, eh, los pago. ...y luego los los reparto... Pues, ...a mi amigo, a mi vecino, a mi no sé qué... ...y no, esa es un poco la idea... ...los dejas en el metro, te pones un ratito a la calle... ...a los diez primeros que vengan... ...esa es la idea, que todos seamos... Eh, ...distribuidores... De, ...de, no te voy a decir que de la verdad... ...pero por lo menos de algo... ...que no ha pasado por el filtro de, del poder económico... ...y... ...tenemos que... ...estamos pensando en sinergias... ...en conexiones intermediáticas... Eh, ya lo estamos haciendo, eh, lo hemos hecho en su momento con Agorasol, o sea, con audiovisual con, con 15M News, con otras, con otras radios Bueno, que sepáis que está que esta invitación está ahí O sea, de estar de vosotros estar en Agorasol, eh, cuando tengáis un tema que eh, queráis pasar directamente Porque hay veces que es muy difícil acceder O sea, si, si os fijáis, eh, eh, arranco el programa, tú sí que lo has podido ver, José sí. Cuando arranco el programa damos la ronda de asambleas ...y estamos hablando de... Oh, ...es un fin de semana flojo... ...no es no es de estos de cuando hay Sara o 15M... ...sino un fin de semana flojillo así... ...pues estamos hablando de unas 20... ...25 asambleas... ...para tres días estamos informando no tres cuatro días... ...claro, será es la información que va saliendo... ...todas son eh, conversaciones muy interesantes... ...sobre temas candentes... ...bueno, vos, o sea, en cierta medida... ...podemos retroalimentarnos en cuanto a, al... ...tenemos una noticia... ...tenemos un pelotazo en meter esto... Eh, yo voy a proponerlo, que empecemos ya, tengamos una reunión en breve, dejándonos que descansemos un poco de, después de estos nervios, que estamos la, todos con los nervios, que la, ahí, estamos de, en el paritorio. La depresión postparto. Sí, más o menos. Y empecemos, eh, a partir del martes que viene, eh, ya empezaremos a hilar el número uno. Y yo creo que sí, que ya es el momento, que está 15 MCC, está el proyecto de Toma la Tele, está a puntito de, de nacer también, estamos nosotros, estáis vosotros, Audiovisual, hay un montón de cosas por ahí. Eh, yo hoy de cachondeo en el en el hilo que tenemos, en el grupo de, de Google donde, donde nos movemos, todo esto es transparente y todos estamos viendo lo que escribimos, decía que es el momento de formar el grupo sin prisa. Vamos a ser el mayor grupo de comunicación independiente, sobre todo porque es que no hay otro, realmente independiente. Además, mientras los otros se desintegran, nosotros nos vamos juntando. Sofía. Porque hace falta, ¿no? Antes también en, en Pan y Circo hablábamos de comunicación alternativa y de contrainformación, como lo queremos llamar. Porque es que también avisar de que no se da abasto, ¿eh? porque igual que nosotros, por ejemplo, aquí en, en la persiana que se informan las asambleas, pero hay un montón de acciones, eh, no solo aquí en Madrid, sino en toda España. Hay mucha, muchísima gente activa y no se da abasto si quieres informar de todo lo que muchísimas personas alrededor de España y de otros países del mundo están haciendo en cada momento. Y aprovechar para apuntar que aquí ahora mismo en la Puerta del Sol hay unas 300 personas y están avisando de que Hay más policías que, que personas, aunque la cosa bueno, está hay que tranquila. Decir que los, los policías eran todo lo que sea, se habrán comportado bien, mal, pero son personas. Eh. Eso son no personas. Es algo que, que siempre se ha, pues, se ha recordado desde los primeros días de, de la campaña. <risa> bueno, pues ahí están eh, muchos compañeros con una pancarta gigante diciendo: Esta estafa, yo no la pago, stop, represión. Otra uh -huh. cosa se hablará de eso, imagino, en la Asamblea del domingo también. Eh, Seguirá tratando la represión y lo que pueda significar a nivel a nivel del movimiento. Pero, pero bueno, esas sinergias, ¿no? Eh, José, es una algo a, a lo que imagino que trataremos de aspirar siempre y cuando que la parcela no se nos descuide. O sea, tenemos que pensar en la plantación, pero que no se nos descuide cada una de las parcelas particulares. Sí, que muchas veces suele ocurrir. Se intenta abarcar demasiado. Y ahora mismo hay muchísimos proyectos, 15MCC, como has dicho, todos lo, lo que surgió a raíz de la campada Y este periódico seguramente sirva para que surjan nuevas iniciativas, que lo dices lo interesante es que no empiezan a surgir demasiadas y no podamos hacer bien la labor de las que ya estaban Ya, eh, ¿cómo qué periodicidad va, periodicidad va a tener el periódico? Dos, eh, ¿Quincenal? ¿Mensual? Semanal. mensual, mensual. Ajá. De, momento, de momento Ya veremos, sí, no, y 16 páginas de momento, que los diseñadores están, que los tienen ya de, por corbata diciendo, no, no, porque el siguiente, paso, el, el siguiente paso es doblar a 32 no hay término medio por el sistema que tenemos de, de rotativa, entonces ya veremos. Y para los eh, avanzados en las tecnologías, es decir, esto tiene esa función democratizadora, no, de llegar al mayor número de gente posible. Pero los avanzados y eh, sí que pueden acceder al PDF online. Imagino en dos días ya podrán descargárselo en internet y podrán no podrán tener ese acceso a la versión digital. Sí, se está montando la, la página que no sé en qué punto están porque en esa labor yo no estoy. Bueno, Nos con está, calma, ¿eh? nosotros llevamos desde el 26 de mayo y la estrenamos el lunes, ¿eh? nuestra página web. <risa> pues o sea, nosotros emitíamos estamos... en toda mala plaza, pero por fin tenemos página propia este lunes. ¿Cuál es la Agor vuestra? solradio.org Pues claro, la página de madrid15m.org no está en construcción y con inauguración en breve. Vale, vale, vale, no nos la apuntamos. Si, no, sin prisas no, o sea, hablábamos es? cuando empezó el proyecto, esto quizá para marzo, tenemos unos informáticos que son la leche, entras a las 2 de la mañana en el ordenador y cada cinco minutos le das a, ref, a enviar y recibir mensajes y te aparecen cuatro locos que están ahí y alguno diciendo, ¿estás despierto? teléfono, hola tío, sí, estoy despierto ¿has visto? Sí, lo he visto pero es que no tengo ni puñetera idea de programación ¿te importa <risa> llamar a otro? Es que estaba escribiendo otra cosa o, yeah. o me estaba enterando de que en Rumanía está la gente en la calle de que está el país cerrado, no se puede entrar ni salir, En Rumanía está habiendo ahora mismo eh, conflictos muy graves nosotros sí hemos sacado una noticia nosotros no Claro, pues, eh, ¿ves? Para, por eso digo, tiene que haber ese... Madrid y M1, agorazo el radio cero. <risa> en Vamos este a... sentido. <risa> Pero, um, bueno, en, en todo caso, eh, es una notición eh, que estéis aquí. Eh, además, sí. eh, venir así sorpresa, eh, Alfonso... Así lo, lo, lo, lo dices por mí, eh, no, no lo de venir por sorpresa. Así bonito. Sí, bueno, sí, sí, sí, sorpresa porque <risa> yo te iba a llamar a casa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo contaba con llamarte a casa y de repente te me presenta y... y <risa> y pregunto oye venga vamos a llamar a Alfonso he venido corriendo pero vamos no. soltando el, el bofe de camino además que hoy hoy estrenabais nuestra nuestro primer nuestro primer día emitiendo como tal Sí, se me eh, ve la calva, que te cagas, tío. Eh, sí, estamos intentando. Yo, yo también, en otro, en otro grado, ¿no? Pero también tengo ese proceso ya iniciado. No como José, que tiene una melena sí. digna, digna de, de un extra de la vida de Brian. Por cierto, la echan hoy en la 2, a, la, a las 10. A qué, sí, qué bien. La 2 siempre marcando estilo. Sí, ayer la, ayer la hicieron en Radio Novela, en Radio 3. Y hoy la ponen en la 2, la, la original de los Monty Python. La ponen en versión original, que es ver esa peli. ¿no? Que el plan no tiene mala leche. Sí, sí, hay, sí, sí, hay que decirlo. Sí, sí, que, sí, no, Nos cogen, nos cogen así bueno. Pero bueno, que no vamos a hacer Muchísimas gracias por estar aquí chicos ¿Y, eh, y yo lo que quiero es que Para el futuro, pues permanezca este canal abierto Y, y que nos cuidemos Y nos mimemos Y nos mandemos noticiejas Porque se va creando algo muy interesante Y seguimos, y seguimos, y seguimos Sí, nos tenemos que dar a conocer La gente tiene tiene que saber Que hay, que hay otra gente Por, por vecinos, amigos que están también trabajando en esto, que están intentando informar de una forma honrada, honesta, simplemente. Muchísimas gracias. Una cosa más que os quería preguntar, lo siento. Eh, a ver, eh, ¿lo habéis leído, ¿no? ¿Entero? ¿O, no, o habéis estado al liados ma maquetando? Te lo digo por. No, no, no lo he leído entero, lo confieso. Lo tú confieso. me resaltabas esa noticia de Rumanía. Sí. Si quieres resaltarme alguna noticia que digáis, en plan, para enseñarle la cacha al. al Posible lector que esté escuchándose al otro lado Yo da pobre ¿no? <risa> no, el, el El artículo de la, de la reforma laboral Viene directamente desde el grupo De economía de Sol y es muy bueno también ¿eh? O sea, te enteras de qué va el asunto <risa> Cosa que con el resto no suele pasar. Nosotros los tenemos aquí habitualmente <risa> que nos ayuden Pues eh, con esas dos noticias eh, Lo que está pasando en Rumanía y nadie os cuenta Y lo que esconde la reforma laboral de Rajoy, pues son dos de esas historias que vais a encontrar dentro del número 0 de Madrid 15m que se presentará el próximo sábado eh, en el centro el eco. eco el eco en Carabanchel. Lo que queréis buscar online. Wishful, Bristol, water Water. Wishful, sinful Our love is beautiful To see I know where I would like to be Right back where I came Wishful, sinful, wicked blue what a blue Magic Rising Sunny Shining Deep Beneath The Sea But Not Enough For We'll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 Y seguimos al ritmo de The Doors en este programa de la persiana. Hoy un poco más breve, un poco más conciso y eso sí, hablando pues de temas que hemos pensado que podrían preocupar. Entre que estamos preparando esa eh, preview que dicen los americanos, ese eh, primer vistazo a lo que va a ser el panicirco y de la próxima semana con Ricardo Aris y Sara Sand analizando y deshuesando lo que va a ser el congreso del PSOE en y que la semana que viene habrá sido, o sea, lo harán a, tomo, a, tomo, a toro pasado, pues en lo que intentamos es recuperar esa conexión con Ricard Aris, Vamos a hablar sobre esta canción, es decir, encima de esta canción, que es Being Down So Long, es estar jodido tanto tiempo. Eh, He estado jodido tanto tiempo, decía Jim Morrison, que esto hasta me parece bueno. Eh, ¿Y para qué hemos metido esta canción? Para hablar de, de las reformas de Rajoy. Vamos a hacer rápidamente... Un, ...una recapitulación de las, las míticas... ...aquellas que nos soldaron poco antes del final de año... Eh, ...acuerdo de no, disponibil, no disponibilidad de gasto... ...8.900 millones de recorte... ...que se distribuye eh, por los distintos ministerios... ...los entes territoriales se verán recortados en mil millones de euros... ...y el fondo de compensación interterritorial... menguará en 400 kilos... También baja 200 millones de euros Radio y Televisión Española, no os sorprenda si la calidad también de la emisión eh, de la radio y la tele públicas empieza a bajar, aunque la gente siga siendo buena. Eh, la reducción del presupuesto de la Renfe en 200 millones de euros, nada menos, eh, no os extrañe cuando vuestro tren tarde más en llegar de lo normal. Y una reducción de las subvenciones y préstamos en investigación, más desarrollo, más innovación, por un importe total de 600 millones de euros. No se extrañe si no se inventa nada en el próximo año en España. La reducción de subvenciones. 20% la, la subvención a los partidos políticos se reduce también a sindicatos y organizaciones empresariales y equivale a un ahorro de unos 55 millones de euros. También se recortará en 18,9% los altos cargos, en los cargos de confianza y lo que ellos suponen. Y en materia laboral y de función pública, el gobierno, bueno, aquí dio una de cal y una de arena. Revalidación de las pensiones en un 1%, que con un IPC del 3%, en realidad significa una reducción del 2% en el poder adquisitivo de esas pensiones. Es decir... Las pensiones pierden un 2%. Prórroga semestral de las ayudas de 400 euros a parados que hayan agotado la prestación. Un coste de unos 300 millones de euros y la ministra de Trabajo ha cuantificado en unos 125.000 los beneficiarios. Eso sí, olvídense de nuevas eh, incorporaciones a esta tasa. Congelación de la tasa de reposición de empleados públicos. Es decir, no se va a contratar empleados públicos y no renovación de la renta de, eman de emancipación, aunque los jóvenes que ya disfrutarán de ella podrán seguir haciéndolo. Aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la ampliación del permiso de paternidad de 2 a 4 semanas y aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la aplicación de la ley de dependencia para los nuevos beneficiarios. Los que llegaron antes tienen la ligera ventaja de aguantar también se congela el salario mínimo interprofesional eh, Quizás yo os hayáis dado cuenta a estas alturas se suben los impuestos sobre todo los impuestos eh, el IRPF que es el que paga las rentas del trabajo sin que exista eh, pues una mayor presión fiscal sobre las rentas del capital Eh, grabado en complementario para las rentas del ahorro en porcentajes que oscilan entre el 2% para rendimientos de hasta 6.000 euros y el 6% para rendimientos superiores a 24.000 euros, pero claro, es el capital de eh, personas privadas y no el de empresas, por ejemplo en el cosa que son millo millones ya Eh, seguimos en cuanto al incremento del IBI El IVA súper reducido se mantiene eh, Para la deducción de la hipoteca eh, en el año que viene A ver si se consiguen quitar algunas de esas remesa, remesas de, de casas sin vender en España Y, eh, bueno, las que sorprenden son las reformas que han salido en los últimos días. Es decir, por ejemplo, ayer el ministro Arias Cañete hablaba de una reforma de la ley ambiental, de la ley de costas, diciendo que, bueno, si una costa ya está deteriorada, ¿por qué no deteriorarla un poco más o sacarle beneficio económico a esa explotación ya existente? Eh, también va a hablar de suelos contaminados, va a modificarse la ley sobre suelos contaminados, la ley sobre biodiversidad. Y otra de las cosas que están sobre la mesa es el plan hidrológico nacional, recordemos que eso en su momento causó un gran revuelo y un gran choque y que el gobierno Zapatero se lo sacudió de encima con la solución de las desaladoras que ahora no parece correcta para el, el ministro Arias Cañete que dice que suele ser una, una red para casos de, emer de emergencia, en los casos concretos de sequía. Eh, eso era lo que decía Arias Cañete Pero por otro lado Anamato habló sobre la píldora del día después Dice que la píldora no debe ser administrada sin receta Porque es una cuestión de salud pública Pese a que los datos indican lo contrario eh, Veremos qué es lo que pasa Porque ella dice no tener ningún componente ideológico En el tratamiento que quiere hacer de la píldora del día de después Eh, tampoco nos sorprende, eh, viniendo del mismo gobierno que la semana pasada eh, planteó volver a la ley del aborto de 1985, un auténtico retroceso que obligará a que las mujeres solo puedan abortar en tres supuestos, violación, malformación del feto o problemas mentales o riesgo para la madre eh, en el parto o durante el embarazo. Estos son los cuatro supuestos, eh, si no pudiendo justificar ninguno de esos tres, se utilizará el legendario de la enajenación mental. Sofía, ¿quieres apuntar algo antes de irte? Sí, que me parece que esto de la ley del aborto es eh, que se puede abortar, pero que no se note. Sí, que no hay que abortar porque estás loca, Sofía, si no, no se puede abortar en España. No se va a poder, vamos, de momento todavía había alguna variante. En fin, pero todo lo que estás diciendo se nota precisamente que, que las medidas que está tomando Mariana Rajoy mmm, no lo sé si serán tanto debido a que su electorado y sus simpatizantes y, lo apoyan ¿no? en los ciudadanos, o más bien sino eh, contrapartidas para grandes eh, lobbies y grandes grupos amigos del Partido Popular, como pueden ser eh, la Iglesia, como pueden ser empresas eh, eléctricas o otro tipo de los llamados eh, lobbies financieros, incluso el militar u otros no sé, lo que sí que está claro es que los que esperaban un gobierno tecnócrata que fuese implantando poco a poco esa austeridad fiscal que pedían desde Europa eh, con un perfil ideológico bajo, se equivocaban de parte a parte. Eh, para completar ese repaso a las últimas reformas de Rajoy eh, Tendríamos para hacer 30 persianas hablando de ello eh, Vamos a hablar ahora de educación Nos gustaría tratarlo la semana que viene con Alina, con Víctor Con estos profesores que han ido participando aquí en Ahora Sol Y siempre con una postura muy crítica con las reformas educativas eh, Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid eh, Vamos a tratar algunos de los eh, temas que ha puesto el ministro Berte encima de la mesa En primer lugar, eh, va a modificar la secundaria. Eh, pasará a tener el bachillerato tres años, como antes, y eh, la educación secundaria obligatoria tres años, es decir, uno menos que tiene ahora. El año, el primer año de bachillerato de formación profesional eh, tendrá que ser obligatorio, con, con lo cual se mantiene la obligatoriedad hasta los 16 años, pero se reparte de forma distinta el temario cambia una asignatura eh, bueno, la que cambia de una manera más evidente. Educación para la ciudadanía pasará a llamarse educación cívica y para la constitución eh, pretende el ministro o eso ha dicho, quitar algunos de los rasgos más ideológicos que estaban bueno, eh, ado adoctrinando según su opinión eh, a los alumnos. Hay que decir que puso un ejemplo eh, que curiosamente era erróneo eh, Del texto Educación para la ciudadanía, democracia, capitalismo y estado de derecho Editado por la editorial ACAL y escrito por Carlos Fernández Liria En la que hacía unas alusiones al capitalismo como esa máquina A la que solo puede poner freno, esa máquina imparable e implacable A la que solo puede poner freno el eh, marxismo, bueno, o el socialismo, decía el texto Este texto no pertenece al temario de Educación para la ciudadanía Y sin embargo, así lo reveló el ministro que también ha metido la pata hablando de la situación eh, educativa, por ejemplo, en Ceuta y Melilla. Hay un caso muy claro, el de los extranjeros, que en el caso de Ceuta es del 2,5% de escolarización cuando muchos de los problemas que tienen estas comunidades en cuanto a nivel educativo estaba achacándolo a la excesiva eh, inmigración en las aulas. En todo caso, Bert llega con un perfil muy duro, dice que va a reformar la universidad la carrera docente eh, para fomentar sobre todo la eh, bueno la competencia entre docentes, medios eh, y escuelas eh, por así decirlo, centros educativos que tienen que rendir cuentas mediante evaluaciones, es decir es un sistema bueno eh, de optimización y de evaluación constante que veremos qué contrapartidas trae y qué es lo que esconde detrás eh, suenan así algunas de las instituciones que después han acabado De una manera u otra privatizándose También ha dicho que la, el bilingüismo que ha triunfado, triunfado En la Comunidad de Madrid eh, Seguirá aumentando por el resto de España En lugar de estudiar inglés Estudiar en inglés Promoviendo la enseñanza de un segundo ciclo De infantil, desde el segundo ciclo de infantil Y una segunda lengua extranjera Obligatoria a partir del instituto Respecto a la universidad eh, Para mejorar sus resultados No entiendo qué resultados quiere decir Si académicos o de otra índole Eh, el ministro va a elaborar una comisión de sabios que durante seis meses los expertos estarán pensando sobre y analizando sobre cuáles son los grandes males de la universidad española y emitiendo un informe sobre el que el gobierno eh, tomará nuevas medidas. Esto es más o menos la idea de educación que tiene el nuevo Partido Popular, el nuevo gobierno del Partido Popular. En todo caso, poco a poco aquí, y en la medida que podamos, siempre con la mejor... Eh, Eh, intención de hacerlo todo Un poquito más digerible Os lo estaremos contando aquí en La Persiana Y después de un largo camino, o a veces un poco más corto, siempre llega el momento del fin. Y no es casual que elijamos The End para terminar la persiana de hoy. Porque nuestra imagen, la que podéis ver en la página web www.agorasolradio.org, está tomada de Apocalypse Now, esa película en la que Martin Sin está mirando fuera de su habitación y dice, mierda, aún sigo solo en Saigón. Se queda corta una persiana en la que no han podido estar ni los bipartidos, eh, ni por supuesto María Taosa, que sí que estuvo detrás en la producción, atando todo el día los contactos para que estuvieran aquí el momento adecuado. Eh, a, a pesar de tener la incorporación siempre feliz de Sofía de Roa también en los micrófonos. Pero se han echado de menos colaboradores, hoy queda un programa más concreto, más cortito, para que degustéis a fuego lento en casa. Buenas noches, y La Persiana vuelve el martes, en Ágora Sol y en el canal 33 de la TDT madrileña. And it up just...